872-7871 872-7871 para que nos comenten y, y nos den sus opiniones. Hoy hablaremos sobre la violencia que hay en los dibujos animados.、Eh, hoy en día han salido muchos dibujos animados que、eh, son muy violentos y que a la vez los jóvenes que los ven、eh, se, se, son violentos porque tratan de imitar esos, esos dibujos animados. Eh, por eso vamos a analizar eso hoy día y tendremos opiniones de aquí de mi amigo Garay y Zúñiga. Eso, esas series que tú dices,、eh, esas series, v o s decir, a ver, que enseñan, dejan una mala enseñanza de peleas, cosas así, son más conocidas en la serie de anime. Como, como las que ve nuestro amigo Garay. y o no, amigo Garay? Es que, a ver, yo igual conozco algo de serie s de anime, pero hay series que igual pueden dejar valores buenos. No todas buscan la violencia. Pero más que nada, siempre hay una que busca la violencia, burlarse del otro, a dejar un valor malo, la mayoría en sí. Claro, hoy en día van todos los dibujos animados. Van, todo, van, van todos con dirección a eso. Ya no era como antes, antes era más sano, más enseñanza, programa educativo en la tele, juego. Ahora no, pura pelea. Lo que, lo que está salvando a h la televisión, y que igual,、eh, igualmente de vulgar se podría decir, son los programas de farándula. O, o programas juveniles como Jingo, Calle 7. Que ahora también eso se está. Se está utilizando como medio para ridiculizar a las personas porque siempre eh, eh, eh, hay competencias como hay en Calle 7, todo eso, que ridiculizan a las personas porque si no saben y lo hacen mal, después se burlan de ellos. Claro, y en día la tele ya la están jugando más para pa pa los farándulas, como decís tú, para hacerse más c o n o c i d o para salir de las prensas, para el día de mañana salir y estar en la portada del diario. Ya no lo ocupan como antes, que antes uno iba a un grupo de gente a competir por, por un premio, iban a algo educativo, como lo que hacían hace unos un años atrás, que daban en el 7, creo que era en el TVN, que daban un programa bueno, que era de colegio. El último pasajero. Ese era el educativo.、Eh, bueno, vamos a la música y volvemos un rato más. メリオあリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリオメリ ブリブリ Estamos de vuelta aquí en la radio Puente Alto. Tu, tu programa, programa juvenil. Eso que tú haces: 107.7. Les recordamos a todos los que quieran dar sus opiniones, el número de la radio está abierto para los que quieran llamar. El número es 872-7871. 872-7871. Para, para que nos den sus opiniones, porque sus opiniones nos importan. Retomamos el tema de la. De la violencia que se produce a través de, lo, de los dibujos animados que están hoy en día. Como decía nuestro amigo Garay, hay dibujo, hablar, o sea, entre comillas e l anime, el dibujo más, más visto hasta hoy en día, más o menos. Se está involucrando mucho en las la peleas. Y como dice el Garay también, hay unos que no se, no, se van, no, se, no se basan mucho en las peleas también, sino que también en, en, los, en, lo, en risas, en tristeza, de repente en alegría. Y ahí, ahí nuestro amigo habló de, la, de las ridiculeces que se, a, se transmiten a través de los programas. Y ahí el Jonathan salió con su programa, los de las farándulas. Calle 7, donde compiten. Por, compiten por ser el mejor, entre comillas, y por ganar 5 millones de pesos. Pero compiten a costa de todo. Si tienen que ridiculizarse, ridiculizan. Por eso, por ser más farándula, por hacerse más conocido, por, por creerse el cuento, al fin y al cabo. Por、es、eso. que esa gente se va haciendo más, más conocida, más famosa, a costa de los demás. Va escalando a costa de los demás, Y、sí, a, a los demás los va disminuyendo en su por decir, popularidad, que es lo que más buscan, y se van haciendo más gloriosos, ridiculizándolos, haciéndolos sufrir y todo. Claro, y, y yo también yo no, yo no entiendo cuando dicen vamos, vamos a crear un nuevo programa, con, con gente nueva, participantes nuevos, todo nuevo, y de repente llega el día, el programa se estrena, tú lo veis, y pura gente conocida. Gente que estaba en reality, gente que estaba en programas faranduleros, gente que tú conocías. O sea, ¿dónde va, que, ¿dónde va la gente que en realidad quiere competir? Gente que en realidad se quiere ganar sus 5 millones, que en realidad por primera vez quiere ser conocido en la tele. ¿Dónde está esa gente? Al fin y al cabo, es que es como tonto lo que hacen. Programas nuevos con la misma gente que la veis todos los días. Es que eso. Ahora la tele se está usando para armar conflictos, porque mientras más conflictos. haya más, más popularidad va a tener ese programa por un ejemplo que está pasando con pelotón claro pelotón entraron unos reclutas nuevos para para para la segunda temporada y entraron ex de, reclu de reclutas y por eso se armaron esos conflictos pelea s de que el recluta todavía quiere quiere a los que entraron por eso se arma un conflicto y mientras más conflicto se arme n más popular más popular Popularidad, Popularidad. <risa> claro, no, mejor no, para no. ellos, más rating para ellos, más rating en, en la noche, eso, en la tarde. Y al, y al fin y al cabo, ellos mismos se están ridiculizando, Claro se están prestando para hacer el ridículo, para pelear, y ellos mismos se estresan a la vez. El Creo a a n l l c a que el、eh? canal 7 está e n v a s a d o en lo mismo, no en los mismos personajes todo el rato. Por, canal, eso, por, eso... lo, por lo que yo sé, Canal 13 y Canal 7 están quebrados. Así que, a, a actor que llegue, no están, están, están haciendo contrato firme. Así que, un actor, está, por decirte, d trazableta, estará trabajando en el 7 y se pudiera trabajar en el 13. No era como antes, que te lo, te, tu contrato te lo impidió. Por eso, ahora, es que por eso ahora la televisión, eso es lo que le gusta a la gente ahora.、Eh, los conflictos, las farándulas, eso, eso es lo que ahora la gente ve. Pero es que la, la misma gente se va ridiculizando porque igual les conviene, en cierto modo, por, por el dinero. Para ello, igual、claro. hay que tener en cuenta que es un, un buen sustento el que uno lleva a la vida. Sin, sin dinero uno puede mantenerse igual. La quinita, por la de pelotón. Creo que es la más pagada ahí de. de ahí. Pero es que por eso, a costa de todo, <risa> tratan de ganar un poco más de dinero y al fin y al cabo ese dinero no ha habido. Yo creo porque. Es una estupidez ganar plata así.、Sí, La gana. ¿Por qué, pero ¿por qué estupidez? Pero por eso. Es que uno, desde de, de, de, de su ojo, puede ver que es una estupidez, pero para ellos. Pero ellos, como reciben todo, ellos el l el o s dinero que reciben, por decir, es sustentoso, es bueno. Claro,、ver. para ellos ser más estúpidos y tener más plata es mejor para ellos. Total, uno es el que no va a tener.、Sí, c l a r o como nuestro amigo. No.、Ahí. No, por eso a eso nos referimos.、Eh, igual hay otra forma de ganarse dinero que estar haciendo el ridículo. ¿Cómo? ¿Cómo cuál es? <risa> un, un trabajo, una. Un, ¿Cómo se llama? Un, una labor más, más productiva que hubo con estudio. s Porque para ser alguien de la farándula no necesariamente necesita tener estudio. s Uno ve que casi todas las modelos son. ¿Cómo se dice? Tonta, porque no saben. No saben nada. Es que hay que pensar que, por uno estar en la tele, uno simplemente se puede decir, si tiene belleza,、no、necesita estudio. ¿Eso por eso es simplemente, si uno se ridiculiza, tiene dinero seguro. Eso es lo que a ellos les gusta. Y por eso lo siguen haciendo. No tienen cultura, nada de eso. No tienen.、Eh, ¿Cómo se llama? No tienen. Preparación, nada, por eso no, no, no se le da lo mismo tener estudios o no, haber estudios, porque si son bonitas,、eh, como lo que ahora están viendo, rubia, metroyenta, ojos azules, fácilmente pueden entrar a la tele y ganan plata, que, ganan más plata que uno que se ha sacado la mugre estudiando ocho años para sacar su buena carrera, ganan más plata. Claro, esas son minas cuigas que hoy día no están ni ahí con estudiar y que tienen 18 años y se empiezan a arreglar el cuerpo nomás para pa salir de la tele porque saben que, con el, saben que teniendo un buen cuerpo, una buena, una buena figura, la van a aceptar. Ya están buscando eso en la tele.、Eh, vamos a la música y volvemos en un rato más. Dame, dame un Esto es. un de mi ias, mi erte, b e s i さ o たも amor. me un besito de amor que está pidiendo mi corazón dame tus caricias mi amor quiero tenerte yo quiero amarte baila esta cumbia mi amor muévete al ritmo de esta canción y mueve tu cintura al compás porque tus labios quiero besar Condéname, condéname a vivir con tu amor. Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti. Condéname mi amor. e s a t e e s p é a t e s p t e e s a t e e s p t e e s a e e a t e e a e e s a t e e r a t e e s p é a e e r a t e e p é a t e e t e e s a t a t o s p e e s e e t a a t e e e e s a r a t e e p é e e t e a t t e En, en su programa favorito, eso que tú haces, tu espacio juvenil. Antes de irnos a comerciales, estábamos. Pausa, pausa, pausa, pausa. Estábamos hablando sobre el tema de la farándula, o sea, de la televisión, de los programas que se están dando ahora en televisión.、Eh, y que, como dijo aquí el tío, embrutecen a la gente, porque en vez de. Los jóvenes, porque son los que la mayoría que los ven, o sea, en general los ven todo público, de todas edades. Pero los jóvenes que se tienen que dedicar a estudiar prefieren ver un programa y por eso le están, están yendo tan mal al colegio. Prefieren hablar sobre un, el tema que pasó anoche en Pelotón, Morande con compañía,、eh, un programa X, pero en vez de a estudiar, que sería lo más importante. A ver, no La farándula no, o sea, la televisión, ver televisión no lo v e í a a ningún lado, los estudios sí. A ver, más especificado, ¿en qué crees tú que afectan esos programas de farándula y en qué pueden aportar a los jóvenes hoy en día? Lo afectan porque van metiéndole cosas malas A la cabeza, como por ejemplo, ese ser el ridículo. En los colegios, yo creo, el que es más ridículo, el que es más payaso, el que más, el que más conocido es el que tiene más amigos. Por eso, porque es ridículo y le hace reír a la gente. Y no debería ser así. La gente se, yo creo que por lo menos se tendría que unir más a, a esa gente que estudia, por lo menos en los colegios. Porque a e c e s se va al colegio e s t u d i a n Cuando uno sale al colegio, tiene su, su tiempo libre para recrearse. Pero en el colegio uno va a estudiar. ¿Y cuál es el aporte que tú crees que das, dan esos programas a la juventud? Aporte, no. No, es que ni n g ú n aporte. ¿Qué aporte? Es que ¿qué aporte puede、no、ver en esos programas? No te enseña nada. ¿Qué te va a enseñarte de cultura? Claro. ¿Qué, qué enseña, importa te enseña, que.? Te e n s e ñ a a ser más estúpido. Que、sí, tal persona se haya hecho tal cosa tal, tal día. ¿En qué uno no puede aportar eso? Claro. Sí, o, o, o sea, o ni un aporte en los programas de parándula hoy en día. Sí, como Cero como aporte. Como, como el c a r a y decía.、Eh, no. No ayudan en nada, encima la gente los ve, los ve hasta que uno se cansa y no Y al fin y al cabo uno hace una reflexión de eso. ¿Y qué a p r e n d i ó n a d a Es que hay grupos de c i r De amigos que lo único que hablan es farándula, farándula, y uno, por decir, para no caer en menos. Tiene que verlo. No, ¿Cómo? no, está bien. Se podría decir está eso. Está bien, pero depende. Porque en, yo creo que en el colegio uno va a estudiar, por eso los padres se sacrifican para tenerle un año, todo su año no, de pero estudio. No, no, lo, no lo veamos solo en el colegio, hablo en general. No, es que por eso,、eh, pa, cuando uno sale del colegio es para recrearse, por su tiempo libre. Pasaron casi la mitad del día en el colegio. Sí, a, a sacaron, la otra, la otra vez sacaron un. Uno, hicieron una encuesta que los alumnos, los compañeros se ven más. Que a la familia. Un, un alumno ve más a sus compañeros que a la familia en el año. Claro, pasa más ahora en el colegio que en, la, en su propia misma casa. a q u e los ve? Porque estamos descontando la hora que uno duerme. Ahí no los ve. No, no interactúa con su familia. Obvio. Por eso. Vamos a la música y volvemos en un rato más para terminar con el tema. Oh, Bye. Vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, eso que tú haces, tu espacio juvenil. Bueno, Estamos terminando el programa y antes vamos a cerrar el tema que habíamos dejado en desarrollo: sobre los programas de televisión que están, como dijo el profe, embruteciendo a la gente eh, eh, y no aportan nada, nada cultural. Ningún aprendizaje para, lo, para la gente que lo ve. O sea, más que para los jóvenes, más, es más pe los perjudican más porque ya la gente de edad ya tiene su carrera, todo eso. No, lo, yo creo que lo, lo ven por diversión. De aburrido, de, eso. Pasa, de un pasatiempo. pasatiempo yo creo eso yo creo y todo eso, yo creo que eso está afectando más a los jóvenes. Lo, está afectando más a los universitarios que. O sea, no universitario, gente que está saliendo de cuarto medio y ya tiene que, dar su, tiene que terminar su PCU. Tiene que empezar a dar su p s u Pero es que no necesariamente a los jóvenes los que están estudiando. Pero prácticamente, pero a la gente de cuarto medio que ya va a dar su p s u ¿tú crees que eso no i g u a le no l afecta? Pero es que Puedes decirte, tú ves en segundo medio, a lo mejor te está afectando, pero no te está afectando como a la persona de cuarto medio. Con el primero que salís de toda la media, eso es lo que al fin y al cabo vale. Está bien. Pero, pero es que a lo que él se refiere, que en esta época, por decir, el que más está preocupado. El de cuarto medio, por decir que tiene su PSU, que esto igual es todo su futuro. Pero no estamos diciendo el que está preocupado e s o están perjudicando s e n e s o está claro, está, está preocupando, por decir, la, la educación general, general, pero el más preocupado puede que sea el de cuarto medio. Pero a todos los jóvenes lo está perjudicando. Está bien, Jonathan, nos está perjudicando a todos, <risa> pero entiende, el más perjudicado o el más, más involucrado en eso e l de cuarto medio, el que ya está saliendo. Sí, ya prácticamente ya está cerrando el año, se está preparando para dar la PSU. Está bien que no afecte a todos, pero yo creo que está, está o se está focalizando más en e l l o Que ellos ya están está muy pegados a la tele y no saben que ya están, están, cerrando, su, están cerrando su año, terminaron su, su educación y ahora, viene la, y ahora viene la prueba de la PSU. Pero es que perjudican a todos los jóvenes. s s a b e s por qué? Porque ¿qué pasa? En primero, segundo y tercero medio sacaste mal promedio. Un 4-4-1, saliste con promedio. Y cuarto le pusiste empeño todo, pero un cinco y tanto. No está ya casi nada a ninguna carrera por eso. Está perjudicando a todos los jóvenes. Jonathan, eso nadie te lo va a negar, ¿en serio? Nuestro amigo Jonathan es un poquito d u r a n ¿no? Así que no, no, no sabe comprender lo que, lo que estamos hablando. No, no, no, estoy comprendiendo, es obvio. Pero ¿qué pasó? Uh, no creo que le afecte mucho a un niño de cuarto que esté saliendo que en primero, segundo y tercero medio le fue mal, pésimo. Si,、eh, todo eso arrastra, todo, todos los cursos arrastran algo. Bueno, dicen que <risa> dicen que nunca es tarde para arrepentirse y tener un nuevo comienzo, pero si uno ya a esta edad ya tiene que empezar desde ya a ponerle el e m p e ñ o No preocuparse al final. Porque todo eso se va aprendiendo en el colegio, como que con 250 CC se puede salvar una vida. Claro. Por eso, eso es lo importante: esforzarse todo, siempre, en el colegio, porque en los programas e s t á n perjudicando a todos los jóvenes de, to de todas las edades. Bueno, ahí terminamos y, un, y a, a lo que quisimos llegar que la gente no, no, se, no tome tan en serio estos programas. Que lo más importante, sobre todo para los jóvenes,、eh, es el estudio, porque ahí están for, forjando su futuro. El Intenten... estudio es lo más importante aquí. Lo, la televisión es un pasatiempo, pero el estudio es lo importante, es lo que valen. Es lo que al fin y al cabo en el futuro se va a reflejar. Si estudiaste, no. Ahí vaya a tener tú una buena carrera, vas a ganar plata y no vas a estar afligido con, con que te falta plata o con deuda. Por eso. Dijiste todo lo que querías. ¿tí? Por eso. Y, y a todos los jóvenes afecta que ver esos programas. Bueno, eso ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y a todos los que llamaron, gracias. Mandamos un saludo a Brutelo, a Marixa, que nos e s t á escuchando, a la inspectora、cabina. de nuestro colegio, Doris Fierro, y a la sostenedora, Margarita Palma, que gracias a ella hoy podemos hacer este programa. Y también quiero mandarle un saludo, un saludo al, al tío Juan Carlos, aquí, el de la radio, porque nos invita cada semana y podemos, nos da un espacio. Que él nos regala su espacio, porque se supone, se supone que él tendría que estar haciendo su programa. Un aplauso, por favor, a él. Y un saludo a la tía Trini, que cada, cada lunes más nos está ayudando a mejorar nuestro lenguaje y a, a mejorarnos. Sí, a mejorarnos. También un aplauso. o Y aquí un saludo también a Simara, que está viniendo más a la radio, un aplauso. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias.、Eh, un, yo quiero mandar en especial un saludo a mi familia, a todos, los, a mi papá, a mi abuelita, a mi mamá, los que me están escuchando en este momento. Y un saludo al papá de g a r a y que ojalá nos esté escuchando, y que le mando un saludo, g a r a y que quiere conocerlo. Un saludo a todos los de cuarto medio que ya tienen que estar terminando su año. Pero a todos los jóvenes les afecta la televisión, por favor.、Ese、no vean tanta. Muchas gracias. No vean el programa de Farando. Vean History Channel. Espero que、de、nos escuchen la próxima semana.、Eh, a esta misma hora, nueve y media, empieza su programa favorito. Y muchas gracias. 私やために、あなたはあなたのために、あなたはあなたのために、あなたはあなたのために、あなたはあなたはあなたのために、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ